porque los trabajadores no vamos a pagar los costos del ajuste ni en la provincia, ni en la ciudad de Viedma, ni muchísimo menos la República Argentina. Insisto, ustedes creen que también... Muy bien, continuamos entonces, hay un poco la palabra de Pablo Barreno. Bueno, representa Eli, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estamos en vivo para Radio Encuentro, 20b en siguiendo un poco la movilización. ¿Un ser presente? Sí, por supuesto, eh, nosotros lo habíamos definido ya nuestro Congreso eh, de participar, obviamente, en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras Eh, esto nos parece que eh, tiene que ver mucho más abarcativo. digo La sociedad en general se está manifestando y está acompañando eh, en contra de un DNU que intenta eh, posicionar a la, a la clase de trabajadores y sobre todo a la sociedad en general en un momento de extrema pobreza. Eh, y bueno, y frente a eso estamos acá manifestándonos y rechazándolo Una gran muestra de unidad se ve el día de hoy. Sí, pues, eh, nosotros y nosotras como trabajadores y como sindicatos y eh, trabajadores agremiados Estamos presentes, hemos logrado que cada, cada representante esté hoy acá en la calle en conjunto con los compañeros y compañeras. Sabemos que para el sector docente es un poco difícil este fin de año, eh, pero bueno, hacemos la mayor fuerza posible en cada uno de los puntos de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí la palabra de Elizabeth Barrera. UNTER también uno de los sindicatos que está presente el día de hoy. Vamos a ver si podemos también hablar eh, un poquito con otros representantes de los otros sindicatos que están presentes. Menaspur, como adelantábamos temprano, acompañando eh, los trabajadores de la eh, de la salud pública, en este caso, acompañando también. Lorena, a ver si podemos hablar con Lorena, ¿qué tal? Hoy día estamos en vivo para Radio Encuentro. Bueno, estamos siguiendo un poco la marcha que está armada. Así es, buen día. Acá estamos siempre acompañando a la CGT, que impulsó esta marcha, que creo que es un momento importante para todos los sectores. Eh, y para el sector del trabajo, eh, todavía mucho más, ¿no? Bien, vos también, bueno, este año ingresando también al Consejo Deliberante, imagino que también es un poco eh, triste el fin de año, ¿no? Todo lo que tenemos que estar viviendo. Lamentablemente sí, eh, nos genera mucha sensación de angustia, siempre nos pasa, bueno, llegando a fin de año, con algo, una problemática tan importante como son las fiestas, digamos, la situación que atraviesa cada uno de los vecinos y vecinas, pero bueno, nos encuentra unidos una vez más, y acá trabajando, buscando la manera más eh, más sociable de poder afrontar todo esto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí entonces Lorena Allan, también, bien, bien. también eh, actual concejala, también representante del movimiento Evita aquí en nuestra ciudad de Vierna, y continuamos entonces con esta marcha que eh, ya se ha extendido hacia la calle Saavedra, continúa, vamos a ver si también podemos hablar un poquito, recordemos también que eh, el día de hoy hay un paro ...de ATE, de los trabajadores del Estado. Vamos a ver si podemos hablar también de cada uno representantes. ¿Qué tal? La... Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Radio Encuentro y en TV. Leticia, ¿querés contarnos un poco sobre eh, la movilización del día de hoy? También un paro de ATE. Sí, eh, la movilización a nivel nacional eh, en la jornada de lucha... ...en contra del tremendo ajuste de decreto de necesidad de urgencia del presidente. y nosotros en Río de Ayer, eh, un paro general de actividades para todos los organismos, los empleados públicos provinciales que también nos vemos amenazados de algún modo eh, frente a este achique, evidentemente el gobierno ha tomado un camino similar, eh, si bien no hay telegrama de despido, tenemos eh, por lo menos 4.000 y pico de compañeros que están en situación de precarización eh, o al menos no tienen la estabilidad eh, que deberían tener, con lo cual están... Eh, a la espera de una evaluación, que no sabemos cuál es el criterio. Por otro lado, rechazamos el pago del aguinaldo en dos cuotas. Y además, eh, bueno, nos han convocado a paritaria y no nos han ofrecido nada. Esto, bueno, se advierte como una toma de pelo, eh, como una falta de respeto total. Y, bueno, salimos a, a llevar adelante esta jornada, conjunto con todos los sindicatos eh, en la calle, como corresponde. Muy bien, ahí entonces eh, ATE también presente el día de hoy una masiva movilización que se sigue extendiendo entonces por calle Saavedra en pleno centro de la ciudad eh, una muestra de unidad también por parte de los distintos sindicatos que sienten que este DNU eh, impacta directamente sobre los derechos de todos y todas los trabajadores bueno ahí podemos escuchar un poco también la palabra unidad que es lo que se está viviendo el día de acá también al frente entonces ASPUR, ATE, la CGT, la CTA de los trabajadores, los trabajadores de prensa, FACPRE también aquí presentes el día de hoy. Así es, estamos viendo excelente los testimonios. Sofi, mucha presencia, ¿eh? mucha presencia sí. en las calles de distintas organizaciones eh, y vecinos y vecinas también autoconvocados en rechazo a este DNU publicado por el Ejecutivo Nacional la semana pasada. ¿eh? Seguimos viendo allí sí. las imágenes en las calles eh, de aquí, de nuestra ciudad, distintos referentes sociales, políticos y las organizaciones allí presentes, y esto que recordaba también Sofí, que había jornada de paro eh, de estatales, lo, lo charlaba también recién con Leticia Palma. Sofí, está previsto, no sé si me sigue escuchando, regresar al juzgado federal. ¿Cómo sigue la cuestión? Bien, acaban de tirar sí, por la calle Ropa, en este caso, así que imaginamos que sí, que sí que están haciendo el regreso justamente, es una movilización eh, simbólica, dar una vuelta también para invitar a los vecinos y vecinas que se encuentran en este momento en el centro de la ciudad a sumarse no a la pasiva movilización, que conlleva también una bandera eh, argentina en el medio, y que bueno, son cientos de trabajadores, realmente es bastante grande la, la marcha que se está viviendo el día de hoy aquí, y sí, creería que sí que están retomando también hasta el juzgado. Excelente. Bueno, seguimos atentos entonces, Sofi, cuando dispongan, volvemos hacia allí. Nos quedamos viendo las imágenes ¿eh? de esta marcha eh, que se está llevando a cabo por las calles de nuestra ciudad. Muy bien, compañera. Abrazo grande. Bien, ahí está nuestro móvil. ¿eh? Si está viendo por la pantalla de TV, seguimos viendo las imágenes. Muchísima gente ¿eh? por las calles de Viedma marchando en rechazo a este DNU. Del Ejecutivo Nacional Lo propio está sucediendo En otros puntos del país Y hacia allí nos vamos, Cari ¿Te parece bueno, recorrer? ¿no? Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba Agradecemos a los compañeros Eh, de las radios socias de Fargo que también nos comparten lo que sucede en sus ciudades y en sus provincias y en este caso vamos a escuchar la palabra de Mónica Soule, ella es integrante del movimiento Teresa Vive del MTS eh, y así nos lo comparten los compañeros de Radio La Minga de Villa Jardino Córdoba. Eh, tan grande tiene que ser esta movilización para que Milei vea